Primero, no, todos los años a mí me gusta verlo en la grada porque uno tiene distintas sensaciones y, y como vengo con la expectativa de un discurso eh, distinto, digamos, un discurso que, que nos marque una realidad, eh, bueno, lo voy a escuchar con los compañeros, al lado, la verdad que vivir la pasión que viven los compañeros es lo que me gusta, así que estoy por acá. Bien, y no, mucho a usted le puede decir que no... Pero todos los años estoy en la grada ver, y acá estaré de vuelta. Bien, bien. Eh, ¿Expectativas? ¿Qué pensás que puede llegar a decir el gobernador hoy? No, yo me parece que va a ser un discurso donde el gobernador va a tener anuncios importantes para la ciudadanía, con la responsabilidad cívica que le corresponde, pero también venimos a un contexto bastante particular, Ese es su último discurso entre la legislatura, ya el año que viene, el primero de marzo, Sergio Silioto tendrá que encargarse de este protocolo y tendrá que hacer sus anuncios y su programa, pero hoy... Quienes vivimos todo este proceso sabemos que venimos al último discurso parlamentario que va a ser ante los legisladores y ante la provincia a Carlos Bernal. Vuelvo a repetir, tengo una dualidad, me parece que no va a perder su oportunidad de hacer anuncios más que importantes para la aprobación, que vayan en el camino de la reactivación laboral, de ponerle algo de... De, de, de dinamismo a la rueda del consumo, pero también, eh, lógicamente, vengo esperando encontrarme con un momento bastante emotivo. Bien, y la otra lectura puede ser que aparece a pocos días de la elección y eso también eh, marca este, la campaña. Eso lo hacen los fracasados. Eso <risa> lo hacen los que no tienen ningún tipo de sentido cívico y no terminan de conocer a Carlos Berna. Eh, digamos, Carlos Berna eh, se comprometió con el pueblo cuando pidió... Eh, eximirse de la responsabilidad el primero de marzo, que cuando él estuviera y se sintiera bien y su proceso, su proceso médico lo permitiera, sí. hablarle a los pampeanos. Y esta es la oportunidad. Si quieren buscar, es que están buscando excusas porque sabe que eh, el 19 el peronismo va a ser contundente y ya están abriendo los paraguas. Pero te vuelvo a repetir, hay que ser absolutamente responsable Por el momento institucional del país, de la provincia, y sobre todo porque los pampeanos hoy vamos a estar ante un líder Y un gobernante que dejó mucho para todos los pampeanos. Bien, la legisladora Sandra Fonseca planteó que esto es inconstitucional. ¿Cuál es la, la visión que tienen ustedes? Hay tantos temas importantes para trabajar. Que se ponga a trabajar, una vez por todas. Gracias. Gracias, Marcelo. Saludos. Bueno, ahí escuchamos a Marcelo Pedontal, subsecretario de Trabajo, que está haciendo la cola con los militantes y con el público en general para verlos desde la grada, porque él lo dijo así este, aquí hace minutos en Radio Carmes, lo quiere mirar donde lo mira todo el público.